Tayel es uno de los 120 trabajadores de la salud en el municipio de Moreno. Trabajan en las unidades de pronta atención y están reclamando una serie de condiciones de trabajo, pero fundamentalmente su paga salarial, que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel k i c i l l o f Viene demorándoles desde ya hace varios meses. Escuchamos a Tayel. Soy enfermero en el p u p a 12, Hospital m o d u l a r 5 de Moreno, Florial Ferrara, en c u a r t el quinto.、Y、en este momento estamos en situación de asamblea permanente, dado que hace cinco meses que no cobramos nuestro sueldo. Se está pidiendo、eh, la efectivización del pago de forma inmediata.、Eh, sabemos que solamente hace falta una firma para poder、eh, ver lo impactado nos e s t r vida. En nuestras cuentas hay compañeros que están en una situación económica crítica y otros con otra situación más crítica que esta tiene n h i j e s e s t á n p r ó x i m o s a quedar en situación de calle nosotros venimos haciendo frente a esta batalla desde el primero de enero de este año cuando fue el pase a provincia antes lo manejaba Nación estamos en una modalidad m o n o t r i b u t i s t a hay compañeros que están desde en junio del año pasado trabajando、eh, en diciembre del año pasado nación dejó de jabonarlos el último mes antes de pasar a provincia todavía no lo ven reflejado en sus cuentas hicieron los reclamos pero no fueron escuchados pedimos que luego de esta beca todos los compañeros pasen a planta permanente porque es el paso siguiente no queremos Más la precarización laboral, que se respete al compañero siempre、eh, y que se c u m p l a el cupo laboral trans que corresponde al 1% del decreto 721-2020, donde dice que、eh, la comunidad puede formar parte del plantel de provincia sin importar si su DNI tiene el cambio registral o no. queremos que se cumplan todas nuestras exigencias. Tenemos derechos y obligaciones. Nosotros venimos a trabajar, es una obligación laboral, pero nuestro derecho no está siendo respetado. Necesitamos g e n e r a o r a social, la g u i n a n d o vacaciones. También exigimos a l retroactivo por el atraso del pago. Exigimos que se nos tome en cuenta para el pago del bono que. d i orden o el presidente alberto fernández de 6 500 pesos por tres meses porque si no entramos en la lista fue por, por, por culpa de, de ellos y no de nosotros haciendo frente a esta segunda ola más que ola tsunami necesitamos que también se nos entreguen los insumos para poder sostenernos estamos con la capacidad casi al máximo Estamos agotados, cansados, sin vacaciones y necesitamos ver más que nada nuestro sueldo, primeramente, que luego se nos pase a planta permanente a todos, hasta los que están ya mensualizados, porque esta situación no da abajo.